Del alma, cuando se pierde el primer cariño, hay muchas cosas que no se calman, hay un dolor que es infinito, tan jovencito como estoy yo, Va a soportar penas tan grandes que a la demanda. Feliz para sentir alegre la vida. Yo ando en busca de un rato feliz para sentir alegre la vida. La a vuela de ilusión Ratos felices vienen y se van Sentí caricias del primer amor Que ya se fue y no volverá Un cariñito que yo sembré En el campo fértil de mi corazón Y muy celoso yo lo regué Y con el tiempo dio fruto a traición de un rato feliz para sentir alegre la vida yo ando en busca de un rato feliz para sentir alegre la vida y lo mismo que José Armenta no se va para el difícil a parratear con Pablo Vega y ni canal Vega ¡Ay,